El primer día, Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Conducción, Claudio García de Rivas y Paula Dayana Amarrón. Locución, Guerrero Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. El primer día. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás vos? Felicidades Estamos en el primer programa En el primer día del primer día <risa> Las dos cosas se vieron. Las dos cosas ¿Qué te parece la música? Muy linda, esperemos que le gusten a nuestros oyentes, esperemos ¿no? Esperemos que a los oyentes les guste eh, Algún día vamos a hablar de esta música Vamos a pasarla un ratito y vamos a... inclusive la voy a traducir ah, Eso está es una, interesante es una, canción, este, es una canción muy muy linda eh, Bueno, eh, hoy... Empezamos en un comienzo un poco accidentado, pero sí. todo bien Suele suceder eso, suele los suceder. periodistas sabemos que suele pasar Estas cosas suelen pasar este Y tenemos al señor, de invitado tenemos al señor Carlos Trabulsi Titular de la democracia cristiana argentina Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación Y por haberme permitido participar de este primer programa Así que es un orgullo poder... <risa> contribuir con ustedes en este proyecto. Con vos se abre un ciclo ahora. Ojalá Carlos. que sea exitoso. No me cabe duda que así va a ser. ¿no? <risa> bueno, Carlos, vamos a vamos a empezar por eh, vamos a empezar por las buenas noticias. Eh, ustedes han tenido participación, después vamos a hablar de eso. Han tenido participación en temas de la ciudad bastante importantes sobre todo con mauricio macri el jefe de gobierno de la ciudad de buenos aires eh, pero antes de eso me gustaría hacerte una pregunta y es qué cosas de la gestión de macri en la ciudad de buenos aires rescatás como positivas mm, qué silencio <risa> algo positivo mm, de a ver. tiene tiene qué que silencio. haber algo tiene que haber no algo que silencio realmente sí si, si tengo que que rescatar algo positivo puede ser la intención de generar obra pública. La intención. Porque creo que la ejecución fue pésima, es pésima, y en todo lo que es el, el gobierno de la ciudad veo que hay una improvisación muy grande, como que está utilizando estos años preciosos de vida de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires para aprender a ser jefe de gobierno. Y esto creo que es lo grave y lo que la gente cuando lo votó no se imaginó, porque él lo que vendió es que tenía equipos y propuestas claras para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Y la realidad nos ha mostrado otra cosa. Ahora, ¿pasa solamente por desconocimiento o hay una intención de no querer hacer? No, no, no, yo creo que pasa fundamentalmente por desconocimiento. Si bien uno está acostumbrado a eh, criticar a los políticos, lo cierto es, como dice el refrán, zapatero a su zapato, no es fácil de ser político. Y un empresario que quiere ser político, si no aprende a ser político es difícil que lo sea y para poder conducir adecuadamente una sociedad no es como conducir una sociedad anónima conducir una comunidad de personas es mucho más difícil porque uno tiene que ir compatibilizando los intereses de todos y tiene que ir viendo cuáles son las prioridades este criterio común como gobernante lamentablemente el jefe de la ciudad no lo tiene entonces vemos que hasta el mes de junio de este año, que son los últimos datos precisos sobre los cuales yo puedo hablar, teníamos una sobre ejecución de las partidas presupuestarias en lo que es obra pública, pero en lo que era salud y en lo que era educación, no llegaba al 2%, es decir, 2%, de 2% ciento, es decir, que estaban subejecutada. Entonces, esto demuestra que no hay criterio, hay simplemente una postura eficientista para mostrar lo, lo lo práctico al vecino este cartel de estamos haciendo Buenos Aires, estos carteles amarillos que entorpecen en todos lados de la ciudad, romper todas las calles, generar el caos y cree que a partir del caos la gente dice cómo trabaja, pero la gente ve el trabajo cuando los chicos van a las escuelas y ven que las escuelas siguen estando tan o más deterioradas como estaban antes, que la educación se va deteriorando día a día porque no hay diálogo con los docentes sino que hay enfrentamiento, cuando la asistencia alimentaria cada vez se hace más deficiente en, en las escuelas, cuando en los hospitales uno tiene que, que atenderse y ve que falta de todo, realmente ahí es cuando el vecino se da cuenta que la gestión no funciona y el caos que se genera en la calle, que el gobierno de la ciudad creía que iba a ser importante para marcar un hito en una gestión de un gobierno que hace, genera el efecto contrario, porque realmente no hay porteño ...que no esté absolutamente podrido de tener que estar sufriendo... ...montón de retraso en la ciudad... ...hasta inconveniente de tipo personal... ...gente que se lastima porque se cae... ...coches que rompen sus trenes delanteros, etcétera, etcétera... ...con tantas cosas que hay... ...y en las últimas elecciones lo hemos visto... ...porque si bien se analizó... ...la derrota de Kirchner en la provincia de Buenos Aires... Uh -huh. ...el gran perdedor en la ciudad de Buenos Aires... ...a pesar de haber ganado, fue Macri... ...porque ha disminuido... 16 puntos en relación a un año y medio atrás de su última elección a diputado nacional cuando gana Federico Pinedo y de esto no se habló quedó oculto por la derrota de Kirchner en la provincia de Buenos Aires es decir que acá claramente hay una señal de electorado de la ciudad de Buenos Aires que le está diciendo que no está de acuerdo que no está de acuerdo que en todo lo que debe ser una ciudad pujante productiva hoy tenga una asfixia impositiva Apenas subió a su electorado, ¿con qué le respondió? Con un aumento masivo del umbrado barrido de limpieza. Sí. Y a los comerciantes, ¿con qué le respondió a esos comerciantes que lo han votado? Le ha respondido con clausuras, con inspecciones permanentes, con imposiciones de nuevas formas de llevar adelante su actividad comercial, como por ejemplo a la comunidad de tintoreros, donde les aplicó a través de una ley tuvo una reestructuración que prácticamente los colocó sin trabajo a la mayoría de los pintores tradicionales. En fin, se ve que no hay un proyecto elaborado que haya sido consensuado con una parte importante de la sociedad, sino que sin improvisación tuvo un excelente marketing durante la campaña donde tomó las necesidades de la gente, esto hay que reconocerlo, y hablaba como cualquiera de nosotros cuando nos quejábamos de las cosas que no nos gustaban o de las cosas que necesitábamos la gente creyó que iba a dar respuesta hoy la gente se ha dado cuenta que no e inclusive ha echado mano de todos aquellos artilugios y artimañas de esa clase política que uno desprecia que tiene que ver con no dar cuor una legislatura hace 24 horas levantó todos los diputados de la legislatura para no no, no, no, no dar quórum, o sacar a un candidato de un lado hacia el otro, vulnerando la voluntad del electorado como hizo con Gabriela Michetti, que la sacó de vicejefa de gobierno para llevar la candidata a diputada nacional. Y ahora ya se está hablando que Michetti no quiere terminar el mandato a jefa de gobierno, sino que quiere convencerlo a Macri para integrar nuevamente la fórmula jefe de gobierno para presentarse en el 2011, nuevamente los dos en una fórmula de jefe y vicejefe de gobierno. Entonces, realmente, esta experiencia política para la ciudadanía ha sido absolutamente negativa, no ha aportado el aire fresco que todos esperábamos que podía llegar a aportar esta expresión. Eh, Carlos, eh, Macri pidió, a ver, vos me vas a corregir si yo me equivoco, Macri pidió a la democracia cristiana argentina el, el, el afiliarse al partido de ustedes, ustedes tienen un partido nacional... Se, eh, sí, no, lo, con, lo, con... lo que se pidió es lo siguiente, la democracia cristiana argentina integra la organización demócrata cristiana de América. Correcto a nivel regional y a nivel mundial integra la Internacional Demócrata Cristiana o Demócrata de Centro y Partidos Populares. Mauricio Macri, a través de su relación con Aznar, cuando era presidente de España, intentó ingresar a la Internacional Demócrata Cristiana. Ahí se le informa que la forma de poder ingresar es a través de la regional, es decir, a través de la Organización Demócrata Cristiana de América. Es así que en agosto del 2007 solicita su ingreso a la OTCA, ¿eh? Organización Demócrata Cristiana de América. Perdón, ¿eh, ¿él lo hace esto a título personal ¿A o a título de... A título de partido de, político, a título pro... de partido político, o no, pero... no personalmente. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Para poder aceptar el ingreso hay que superar una serie de pasos que tienen que ver con una coincidencia en la doctrina del partido político con la OTCA, que tiene que ver con un acercamiento en la metodología de trabajo. Tienen que ser partidos democráticos, participativos, partidos que hagan una opción preferencial por los pobres. Si sí, tiene que cumplir ciertos requisitos para pertenecer a una comunidad internacional que pensamos en forma similar. Esto la democracia cristiana argentina advirtió que no lo cumplía. No lo cumplía porque vemos que el PRO no es una institución partidaria que tenga vida democrática participativa propia, sino que responde a los instintos y a las decisiones de quién es el referente máximo de este espacio, que es el actual jefe de gobierno, que se maneja más como un presidente de una sociedad anónima que como un referente de un partido político. Vemos que desde el punto de vista doctrinario hay cuestiones importantes. Eh, de fondo que ha contrariado con el pensamiento de la democracia cristiana, que tiene que ver, por ejemplo, con la reglamentación de los abortos permitidos, que tiene que ver con la instauración de un día dentro de las escuelas para hablar de la cuestión de género, que tiene que ver con una serie de decisiones que ha tomado que nosotros no la vemos como promoción de la familia. La democracia cristiana es absolutamente respetuosa del pensamiento distinto del otro la pluralidad para nosotros es esencial porque nosotros decimos que la persona está hecha a imagen y semejanza de dios y por lo tanto es única y e repetible si es única y repetible debemos aceptar que pensamos distinto y por lo tanto tenemos la obligación de caminar juntos en la construcción de una sociedad entonces partimos de ese concepto pero esto no significa el reconocer la pluralidad que nosotros vamos a aceptar las posturas contrarias a nuestro pensamiento en pos de una pluralidad mal entendida. yo quiero eh, eh, profundizar un, un, un, un segundo sobre el tema de pluralidad eh, ustedes están integrados únicamente por, por, por gente que es cristiana o están abiertas a otras religiones no, la democracia cristiana y los partidos populares que integran esta organización eh, parten de la idea de que la persona es el centro, principio y fin de toda acción política dentro de una comunidad este es el elemento esencial tanto el capital como este el Estado son elementos al servicio de la persona humana y no la persona al servicio de estos elementos todo aquel que comparta estos principios sumado a la democracia, a la participación, a la solidaridad, a la libertad, a la transparencia pueden tranquilamente integrar la democracia cristiana o sea es un partido es así, confesional no es un partido confesional tan es así que nosotros aquí en la Argentina en la última elección hemos llevado encabezando la lista este a una persona que es musulmán tenemos integrantes que son judíos tenemos integrantes que son evangélicos tenemos una gran cantidad de gente que son católicos, y tenemos gente que es agnóstica, pero que cree en la persona. Uh -huh. Entiendo. Eh, la persona por encima también, o sea, por encima de las cosas también. Por encima de las cosas, esto es esencial. Sí, por sí, eso sí. es un humanismo, lo que pasa es que nosotros le agregamos cristiano, porque hablamos de la trascendencia de esa persona. Para nosotros la persona humana no es solamente materia, está compuesta de materia y de alma, y por eso es que le damos tanta importancia al desarrollo integral del ser humano, tanto en lo económico, como en lo intelectual, como en su espíritu. Bueno, Me quedó una pregunta, sí. ¿ustedes se reunieron con Macri o solamente fue un pedido formal que él hizo al partido? No, se hizo un pedido formal directamente a la organización que tiene su sede en este momento en México, hemos tenido conversaciones con distintos dirigentes inclusive con él donde se buscaron las formas de dialogar y ver si se encontraban puntos de encuentro lamentablemente al no haberlo encontrado la postura reciente la semana pasada en el consejo directivo de la OTCA que se realizó en México la democracia cristiana cristiana planteó su negativa al ingreso del PRO Y es así que la OTCA resolvió en este sentido. Esto no significa que estemos abiertos al diálogo, porque todos podemos en algún momento cambiar ¿eh? para, para, para mejor, para peor esperemos que no, pero <risa> podemos cambiar para mejor, y entonces siempre están abiertas las posibilidades en un futuro de rever. Lo que pasa es que las revisiones no son para la próxima semana, Uno tiene que estar pensando que esto va a ser dentro de uno, dos, tres o más años. Bueno, vamos a un, un brevísimo corte y este volvemos y seguimos charlando con el señor Carlos Trabuzzi de la democracia cristiana argentina. El primer día...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 o al 35261806 o al correo electrónico pewensistemas.com.ar Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de Consejo Electrónico el único medio periodístico y de servicio sobre propiedad horizontal orientando a administradores propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcio. Suscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar El primer día, Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Bueno Paula, estamos acá otra vez en el primer día En AM1010, nos está operando Aníbal, gracias Aníbal En este primer día del primer día eh, Y estamos con el señor Carlos trabulsi titular de la democracia cristiana argentina Estábamos charlando sobre las razones por las cuales el Partido Demócrata Cristiano Internacional sería Sí, sí, este, la OTCA La OTCA, este, denegó al PRO, a Mauricio Macri este la posibilidad de formar parte ¿no? uh -huh. ¿por qué Macri habría querido sumarse al partido? a mí me llama un poco este te este tema me llama un poco la atención porque en general uno piensa que cuando uno tiene un partido generalmente ese partido con ese partido uno intenta construir ya sea a nivel, si es local a nivel nacional y después si es posible a nivel internacional ¿por qué él querría sumarse a otro partido? No es que quiere sumarse a otro partido, es que él quiere sumarse a un espacio internacional. Fíjense que a partir de la globalización, la relación internacional es esencial. Una de las cosas que se le critica al gobierno nacional es su apatía y su aislamiento del contexto internacional. Y la democracia cristiana es un partido que está inserto en la comunidad internacional con prestigio, con historia fíjese que hoy por hoy la democracia cristiana gobierna en muchas partes del mundo y en lugares donde se toma como referencia de dirigentes y de país precisamente está la democracia cristiana ¿cuáles son los dos modelos que todos los partidos toman en la Argentina? Alemania y Chile en los dos lugares la democracia cristiana gobierna entiendo, o sea, vendría a ser una especie de chapa paragua, es un paragua que a uno lo habilita frente a la sociedad de decir si yo llego a la presidencia de la nación, yo voy a tener un respaldo internacional para el desarrollo de la Argentina. Correcto. Esto lo puede decir la democracia cristiana, no lo puede decir, lamentablemente, otro, otro partido. Otro partido. Uh -huh. Perfecto. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que un partido político se conforma en base a un conjunto de ideas, que es lo que comúnmente se llama como ideología, si tu conjunto de ideas es acorde con el de la democracia cristiana entendés que te sumás a la democracia cristiana e intentás construir desde adentro ahora, si vos armaste un partido político ¿por qué querés sumarte ideológicamente a otro si vos ya tenés tu propia ideología? a menos que eso no sea así bueno, es porque demuestra que en realidad más que ideología tiene un pragmatismo y que tiene un objetivo que es la obtención del poder para ese camino hacia la obtención del poder, busca cuáles son los lugares que le pueden garantizar frente a la ciudadanía una mayor imagen con mayor posibilidad de acceder a eso que busca. Y la democracia cristiana es una imagen frente a la ciudadanía muy tentable. Me entiendo. Bueno, ¿Sombrita? les contamos a nuestros oyentes que Carlos Travulti viene de México. ¿Cuándo volviste de México? Volví el sábado Recién llegado, sí, sí, participó sí. de una reunión del Consejo Directivo De la Organización Demócrata Cristiana Y en ese mismo encuentro hubo un foro internacional de inseguridad Dolor Evitable Sí, efectivamente, eh, en este foro de inseguridad Que se realizó en la ciudad de Juárez uh -huh. La ciudad de Juárez, para que todos los oyentes tengan idea Es una ciudad que está en el primer lugar del ranking de las ciudades más violentas del mundo hay unos 138 homicidios dolosos es decir, con voluntad de asesinar cada 100.000 habitantes y hay unos 150 secuestros cada millón de habitantes de todo México relacionado es decir que el clima que se vive en esta ciudad es realmente de muchísimo muchísimo temor Este foro de inseguridad tuvo la participación de casi todos los líderes demócratas cristianos del continente, más funcionarios del gobierno de Colombia, funcionarios del gobierno de México, militares que están eh, trabajando en el tema de la inseguridad en Colombia, concretamente, pero también participaron organizaciones que tienen que ver con los damnificados de la violencia, dos que participaron, que fueron dos paneles realmente muy emotivos y con un contenido extraordinario por el amor que transmitían, la convicción y el coraje para convocar a trabajar contra la violencia, y no con más violencia, sino con participación y con amor ciudadana, fueron... Las organizaciones de las víctimas de la ETA, que estuvo una chica de 27 años, Irene Villa, la cual una bomba de la ETA le ha privado de sus dos piernas y de tres dedos de la mano. Y esta chica con 27 años hoy camina con dos prótesis de titanio y practica deporte, está al frente de la organización y con una sonrisa de oreja a oreja, convocando a todos a creer en una sociedad de amor en una sociedad de todos que puedan participarla y disfrutarla y también estuvo Alan Jara que es un político colombiano que fue gobernador de uno de los estados de Colombia al límite con Venezuela y Jara estuvo secuestrado por la FARC durante 12 años 12 años de secuestro 12 años de secuestro Y ¿Contó algo de lo, lo que le pasó a él? Lo, lo que él contó del secuestro realmente fue motivo. Eh, contaba primero cómo está integrada las, las FARC, donde la mayoría de la gente que se va incorporando a las FARC es gente que se incorpora por necesidad económica, no por convicción ideológica. Tan es así que como... Lo empuja este, la pobreza. Este, este, lo empuja la pobreza. Tal es así que este... Eh, político Jara, una persona de 51 años, muy preparada eh, maneja perfectamente el idioma inglés, el, el ruso eh, la historia, la maneja muy bien él, para pasar el tiempo, junto con el resto de prisioneros que estaba en ese en, en ese asentamiento donde estaban lo, lo, los secuestrados de la FARC para pasar el tiempo, él les enseñaba ruso les enseñaba inglés y les enseñaba historia. Entonces, él cuenta anécdotas como en algunos momentos donde los guerrilleros se contactaban porque no en todo momento podían hablar. Él dice, "Un día un guerrillero me pregunta, discúlpeme, ¿me puede explicar lo que significa socialismo del siglo 21?" Y otro día le dice, "¿Y qué es la plusvalía?" decir <risa> que Estaba... po, lo que hicieron tienen ni idea ni por qué están ahí es y que están ahí cuidando y trabajando para la organización por cuestión dineraria por única sí. y exclusiva única y exclusivamente hecho pan y comida y el riesgo que eso con, conlleva ¿no? correcto, correcto. ahora cómo se lucha cómo se lucha contra esto porque más allá de más allá de los sentimientos eh, acá hay gente que gana mucha plata con la violencia eh, hay drogas detrás hay hay Hay, hay poder político ¿Cómo se lucha contra esto? ¿Qué experiencias hay? Bueno, el, el general Bonet El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de Colombia mm. Nos comentaba Que si bien Las sociedades latinoamericanas Podemos trabajar Y hacer un esfuerzo muy grande Para terminar con el narcotráfico El creer que vamos a terminarlo Es una ingenuidad Porque Estados Unidos consume 65.000 millones de dólares al año en, en droga. droga. Los países desarrollados del primer mundo viven sus economías con esta infernal cantidad de dólares que se maneja. Con lo cual es impensable que Latinoamérica pueda frenar este avance. Fíjense que México... ...se mueve una suma de 450 millones de dólares en el tema de drogas... ...y al lado de la es frontera estamos hablando de 65 mil millones... Eh, es, que ...es imposible, ahora... Son, ...son cifras inclusive que deben ser tomadas en cuenta por los mismos estados, ¿no? ...porque no son cifras que vos podés borrarlas de un plumazo... ...no, no, no se pueden borrar... ...entonces, ¿qué es lo que están haciendo algunos países de Latinoamérica... ...especialmente el, el fenómeno Colombia lo que es la ciudad de Medellín, trabajar fuertemente en el área cultura, Ajá. tratar de darle a los chicos desde temprana edad esa igualdad de oportunidades dentro de la sociedad que le impida tener que optar por agarrar un sueldo y sumarse a la guerrilla o al narcotráfico. Entendé. Esto a Medellín le ha dado resultados terribles porque ha bajado notablemente los índices de violencia pero aparte en todos estos países y lo podemos trasladar a la Argentina también lo que vemos que está en aumento es la violencia familiar y esa violencia familiar es el caldo del cultivo de la violencia social la que va generando todo lo que los ciudadanos estamos hartos ya de viviendo aquí en la Argentina si nosotros analizamos los índices de violencia con el resto del continente debemos decir que estamos muy bien, en comparación... En, compara en comparación con lo que pasa. Así que imagínense si nosotros hoy estamos asfixiados en Argentina y decimos basta, porque no, no es un pueblo argentino que esté acostumbrado a esta violencia, imagínense lo que significa 10, 12, 15, 20 veces más como están viviendo en México, por ejemplo ustedes cuando cuando vos estuviste allá en la ciudad de juárez en méxico eh, hubo así hubo situaciones de, de delitos ¿Hubo hubo, situaciones en, se notaba eso en la calle durante las 48 horas del seminario hubo 12 homicidios de los cuales 11 personas fueron degolladas y hubo un secuestro prácticamente eh, a luz del día Eh, o en, sea, en la, la ciudad una, donde cual, vos estabas en la ciudad donde yo estaba a, a, a cuadras a cuadras de donde yo estaba ahora, la ciudad de Juárez no es una ciudad donde la violencia es indiscriminada digamos, ¿sí? pareciera como que está muy identificada es decir, donde va la violencia, pareciera que hay antecedentes que uno podría haber esperado en ese lugar iba a haber violencia. Por ejemplo, dos casos, dos casos concretos. En el día de, de ayer entraron este unos malvivientes a un centro de rehabilitación de adictos a la droga, colocaron en la pared a 17 jóvenes y los fusilaron y se fueron y eso que parece ¿Eh? así tan eh, eh, evidentemente porque ev ev es evidentemente si uno analiza pueden ser chicos que están queriendo salir de la droga y pueden ser potenciales denunciantes de quienes quiere si vende. Están... Entonces, y otro donde se da, existe una especie de mafia donde se les cobra a los comercios para poder trabajar, como era las antiguas mafias italianas o la sí, misma, la misma la mafia, norteamericana, Capone, ¿no? Capone, la mafia norteamericana, Entonces, cuando uno no quiere contribuir con esa seguridad, ¿con qué se encuentra? Que en cualquier momento aparece un grupo de personas y mata 5, 6, 7, 8 personas que estén dentro del negocio, si es un bar tomando algo o si es un negocio comprando, lo que fuere. Entonces, uno tiene que cerrar ¿Por qué? Porque inmediatamente se desprestigia el local y la gente sabe que si va en ese local, corre riesgo su vida. Ustedes tienen que bajar la persiana. Ahora, ¿cómo vive la gente con esa sensación? ¿Ustedes pudieron hablar con, con la gente de la ciudad de Juárez? Sí, eh, la gente está atemorizada, pero en este foro participaron casi 500 vecinos de Juárez, uh -huh. que vinieron con ganas de de querer encontrar una solución a esta situación de violencia gente que a pesar del miedo dice tenemos que juntarnos y me sorprendió yo por ejemplo coordiné una mesa de trabajo que era vinculación con la sociedad y participación ciudadana y entonces ahí uno de los factores que surge es a partir de la inseguridad aquí en Juárez los vecinos empezaron a mudarse a El Paso, que es una localidad fronteriza norteamericana. Ah, del otro lado de la frontera. Del otro lado de la frontera está El Paso. Uh -huh. Entonces los vecinos empezaron a mudarse y sus casas las empezaron a arrendar, uh -huh. porque nadie quiere comprarlas. Quienes van a vivir a esas casas pueden ser gente muy buena o puede ser gente muy mala los vecinos no se conocen, tienen miedo de dialogar, por lo tanto les es difícil juntarse para participar. ¿Por qué? Porque esto, sumado a los títulos catastróficos de la prensa, que no tienen nada de ética para tratar de colaborar, porque si uno en primera plana con letras rojas coloca testigo degollado, ¿quién va a querer salir testigo? Claro. Hay algo... no hay. Entonces, ¿Tenés idea si hay algún tú, sistema tú protección al testigo? ¿Si ¿Hay... ¿Hay... ¿Hay, hay mecanismos de ese tipo? Sí, pero lo que pasa es que eh, en México eh, el presidente Felipe Calderón le declaró abiertamente la guerra al narcotráfico y a la delincuencia es más, asumió el compromiso hasta que no quede un solo narcotraficante en México él va a llevar adelante esta batalla pero por el otro lado el pueblo tiene miedo porque dice el presidente declaró la guerra pero los que ponemos la cara y nos están matando es a nosotros yeah. esto es como me explicaba uno como un vaso con agua ¿eh? agarro una cucharita y le empiezo a dar vuelta ¿eh? el agua agarra el compás y empieza a dar vuelta con la cucharita pero si yo freno la cucharita y le empiezo a dar vuelta para el otro lado ...hay toda una dispersión del agua y se produce un caos... ...hasta que nuevamente el agua se aquieta y empieza a girar para otro lado... ...bueno, en este momento México está viviendo ese caos... ...que significa haber parado y querer retomar un rumbo... ...que tiene que ver con la paz social... ...ahora, la gente tiene muchas ganas de comprometerse... ¿La paz social a través de qué? ¿de la guerra contra el narcotráfico? La guerra contra el narcotráfico y la guerra abierta contra la violencia... ...a través de lo que es la seguridad democrática respetando las leyes, respetando los derechos humanos, no se habla en esos pueblos a pesar de la violencia en la que viven de mano dura, al contrario, acciones que muchas veces están al borde de eh, exceder los derechos y garantías constitucionales, inmediatamente aparecen voces que advierten de esa situación para que no se avance más sobre esos derechos y garantías constitucionales. Entiendo. Si, uno no realmente debería situación... pensar que se polariza eh, políticamente el ciudadano, no, o sea, el ciudadano frente a la violencia de un lado tiende a ponerse violencia todo el otro y a empezar a pedir mano dura. Esa es la yo, lo que uno piensa de la teoría. Pero en la práctica y en esta comisión que me ha tocado coordinar no ha encontrado eso, lo que sí ha encontrado es el reclamo de una decisión política que acompañe un poco lo que nosotros acá en la Argentina estamos hablando de la necesidad de dictar una ley del tercer sector, es decir, una ley que garantice de derechos y proteja las organizaciones intermedias, es para que esta organización de la sociedad civil tenga un respaldo fundamental legal y político eh, están pidiendo esto están pidiendo poder eh, organizarse y unirse entre las propias organizaciones, porque entre las propias organizaciones están muy divididos no, no se conocen entre organizaciones entonces en esta comisión decían bueno, qué importante sería que nos pasemos no los van. datos para poder a partir de ahora, cada 15 días juntarnos e ir intercambiando información y empezar a denunciar quiénes son los delincuentes, plantearon empezar a colocar en las paredes carteles como era antiguamente el Farway diciendo este delincuente, este otro delincuente, así que la gente conozca cuáles son los delincuentes posibles, los narcotraficantes, etcétera etcétera Esto se hizo en Colombia y dio resultado. ¿Por qué? Porque en, en los temas de inseguridad lo que se busca es la sanción de la comunidad. Y la, y la comunidad sanciona cuando conoce quién. Correcto. Uno estaba acostumbrado que, en Colombia esto lo explicaban, que cuando uno es poderoso, porque económicamente es poderoso, uno dice, mira que bien, este, quiero ser amigo de este, puesto este tiene un futuro importante. Entonces en Colombia ¿qué hicieron? Sacaron una ley que se llama de extinción del dominio. Cuando detienen a un delincuente le sacan absolutamente todo con lo cual a la familia la colocan en un estado de menosprecio frente al resto de la sociedad ¿qué quiere decir que lo... le sacan todo? ¿todos sus bienes? todos sus bienes que en, a priori se consideran que fueron mal habidos ah, porque ¿una especie ah. de embargo general? un embargo general que lo maneja lo administra el estado es decir, no es que se vende para que lo pueda comprar otro narcotraficante, no, lo administra el estado y los arrienda ...el Estado... ...entiendo... ¿eh? ...y la familia... ...no se lo, no lo expropia, simplemente se administra... ...no, no, se lo expropia, le, ah. le da la extinción no. de dominio... ...ah, correcto... ...le extingue el dominio... Entonces, ...como que una licencia... ...claro, entonces es una sanción social... ...entonces la gente empieza a entender... ...que no es ser piola y vivo... ...estar en el narcotráfico... ...o estar en la delincuencia... ...para juntar plata porque cuando me descubren me dejan en la calle y aparte voy preso entonces esto lo muestran muestran y en todos lados se publicita como el narcotraficante está detenido y está tras las rejas y lo muestran para que la gente lo vea si tratan de predicar con el ejemplo para que vea que lo socialmente bueno no pasa ni por el narcotráfico ni por la guerrilla ni por la delincuencia eh... Sí, como, um, bueno, hay varias hay varias sí preguntas. Quiero... Vamos a ir a un, a un brevísimo sí. corte. Y yo tengo, eh, aparte de lo que podés tener vos, yo tengo qué se puede implementar acá en la ciudad de Buenos Aires sobre todas estas cosas que vos has visto este en este congreso tan importante. ¿Y vos? Bueno, tengo varias cosas de, de Juárez y quería saber si fue algún funcionario argentino. Bueno, apenas eh, volvemos del corte, nos contestas esas cositas.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 Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Bueno Paula, seguimos en AM1010, AM sonda latina, con el señor Carlos Trabulsi, titular de la democracia cristiana argentina. Eh, Carlos, eh, la pregunta era... Eh, de lo que vos viste, ¿qué se podría hacer en la ciudad de Buenos Aires? Y si algo de eso se hace, o has visto, aunque no, aunque no surja de la misma jefatura de gobierno, puede haber surgido de otra gestión eso puede surgir de los vecinos mismos, ¿no? Sí, yo creo tu que... Tu experiencia política. Yo creo de lo, de lo que vi de Medellín. Es decir, el, el secretario de Cultura de Medellín que participó de este foro, eh, llevó el fenómeno Medellín y realmente de ahí creo que hay cosas que uno puede puede sacar y ahí uno ve como contra la inseguridad se trabaja fuertemente a través de la cultura como a través de lo que ellos denominan parques bibliotecas que son grandes obras públicas tipo centros culturales uh -huh. insertados o dentro de lo que nosotros denominamos Villa Emergencia o en el límite donde está la Villa Emergencia y son edificios importantes donde esa gente se siente referenciado esa gente dice tenemos un lugar importante donde referenciarnos donde acercarnos y ahí se desarrollan las actividades culturales que van desde la biblioteca para que los chicos participen hasta numerosísimas actividades culturales que tienen que ver con este pintura con literatura, con música, teatro. con danza, con es teatro... Es una forma de Es una forma de al joven darle la oportunidad de hacer otra cosa que estar en la calle, de hacer otra cosa dándole contención frente a la violencia familiar que pueda estar sufriendo. Esto le ha dado muchísimos resultados a la ciudad de Medellín. O sea, bajaron los números, de pero bajaron bajaron mucho eh, eh, muerte. A ver, eh, Medellín tenía algo así de eh, 15.000 muertes al año y ahora está algo así de los 8.000. Sigue siendo importante, pero ha bajado. Pero bajó a la mitad. Pues claro, bajó bajó no, notablemente y en iguales porcentajes bajaron casi todos los delitos. Ajá. Lo que pasa que antes era totalmente este, masivo, digamos, los delitos, y ahora van quedando circunscritos a distintos lugares. Es decir, que la ciudadanía ya puede caminar tranquilo por gran parte de Medellín como puede hacerlo por gran parte de Colombia. Entiendo. La participación social es fundamental, el compromiso del ciudadano es fundamental. Esto en Colombia se consiguió. Acá en la Argentina se está tratando de hacer. Hay muchas organizaciones. estar este alerta vecinal y algunas otras organizaciones que trabajan por el tema de la participación social. Y ahí uno va encontrando la respuesta al tema de la inseguridad. Uh -huh. Correcto. ¿Vos tenías algunas preguntas? Eh... Eh, no, a mí me quedó una duda de respecto al foro de inseguridad. ¿Si participó algún funcionario argentino? No. Lamentablemente no ¿Ninguna? No. ¿Fueron invitados? En principio el justicialismo es integrante de la Organización Demócrata Cristiana de América Así que en realidad el gobierno debiera haber participado Pero este gobierno nunca le prestó atención a la Organización Demócrata Cristiana de América Y, pero eh, no solo en el ejecutivo sino hay legisladores del frente para la victoria sí, bueno, pero, pero, de pero, acá, pero acá se participa institucionalmente es decir que es el partido el que designa quiénes son los participantes y en este caso se trataba en de este caso ese justicialismo y el justicialismo este tiene todos los funcionarios y bueno no no han participado otra pregunta la presidenta estuvo convocando a los distintos partidos convocó al partido demócrata cristiano si sí, nos convocaron con una linda nota que nos mandaron pero en la práctica no se ha concretado al día de la fecha la la invitación pero como nosotros sabemos cómo son estas cosas y como la democracia cristiana hace ya más de dos años que viene insistiendo en la necesidad del diálogo de la necesidad de buscar caminos de construcción de una unidad nacional hemos presentado por mesa de entrada una serie de propuestas para que el gobierno la evalúe si no nos quedamos solamente en la declaración de fastidio por no haberse concretado la reunión sino que fuimos a aportar porque lo peor que puede haber es cuando una persona no quiere convocar al diálogo que la otra tampoco quiere dialogar claro. entonces jamás va a haber diálogo, acá por lo menos nosotros le hemos demostrado que aunque sea ficticia la voluntad del diálogo nosotros queremos dialogar y damos los gestos para mostrar la intención del diálogo. Eh, Carlos eh, dos temas nacionales que en este momento están en, en debate uno la ley de medios este proyecto que presentó el ejecutivo uh -huh. de reforma de este de los, del, del sistema regulatorio de los medios audiovisuales. La opinión del partido sobre este tema. Bueno, en primer lugar, a tú En primer en primer lugar tengo en primer lugar tengo que decir que lo importante acá es que se discuta una nueva ley de medios. Uh -huh. La ley que tenemos de la época de la dictadura ya hemos visto que es absolutamente nefasta porque concentra el poder de los medios en unos pocos en detrimento de los muchos. Uh -huh. Entonces, esto es nefasto lo que hemos tenido entonces discutir una nueva ley de medios y de la democracia va a ser infinitamente mejor a lo que tenemos actualmente esto en cuanto a lo primero en cuanto a lo segundo vemos que este proyecto que eleva el ejecutivo tiene muchas aristas positivas y hay otras que pueden ser discutidas y son discutidas precisamente porque Dicen, hazte la fama y échate a dormir. Uh -huh. Y lamentablemente, este gobierno ha sido destinatario de la pérdida de confianza por parte de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Entonces, cuando uno se quema con leche, de una vaca y llora, y entonces no le creen al gobierno que lo que ahí está escrito se va a respetar el día de mañana, sino que se ve que puede haber artilugios para poder buscar herramientas de control social de los medios de comunicación en un futuro inmediato. Ahora, esta es una ley que tiene elementos muy interesantes porque realmente democratiza los medios, porque el hecho de darle participación a las asociaciones intermedias, eh, a los efectos de promover la cultura nacional, eh, es algo sumamente novedoso y que está a, ...a la vanguardia va a del resto... ...va de una, una organización gremial... Una una, un, partido ...un partido político, universidad, un partido político. Un, una universidad... ...una iglesia... ...es decir, acá lo que va a haber que evaluarse son los proyectos... Uh -huh. ...el programa lo quiere para qué... ...obviamente que para hacer un pasquín político... ...no le van a dar un, un, un medio de comunicación... Uh -huh. ...pero si hay un proyecto este, de promoción uh -huh. cultural evidentemente, entonces, acá es donde va a haber que tener eh, suma atención. ¿Quién y cómo son eso. los que van a controlar a quién se le va a dar? Porque si nosotros vamos a ir estar dando los medios a instituciones que bailan al compás de la música que desde el Ejecutivo toco, evidentemente, algo que en principio puede ser muy bueno, se va a convertir en una herramienta pésima para todos los argentinos. Entonces, esta ley, eh, eh, celebramos que el Congreso la haya empezado a tratar, la democracia nos permite esto, y si esta ley, después de las discusiones que haya que dar, se vota, y cuando se modifica la conformación del Congreso, entienden que hay que modificarla, pues que se modifique. Pero en ambos casos, la discusión debe ser de cara al pueblo. Para que el pueblo, siguiendo la discusión como siguió la discusión de la resolución 125, recuerdan que estaba toda la gente pendiente, que la gente esté pendiente de la discusión de medios. Y vea como el que ayer decía blanco hoy dice negro y el que hoy dice blanco mañana quizás dice negro. Entonces, esto es importante que el pueblo vaya viendo para ir desenmascarando a cada uno y cuando ejerza su arma fundamental, que es el voto, sepa a quién se lo da y a quién no. Entiendo. Eh, o sea que va a haber, eh, como vos, vos, vos planteas que este Congreso es legítimo para discutirlo, votarla y aprobarla. Este Congreso es absolutamente legítimo. ¿Y por qué es legítimo? Porque nosotros tenemos una constitución nacional que debemos respetarla a ultranza. No podemos nosotros valernos de la constitución en aquellas partes que nos convienen y en las que no nos convienen la dejamos a un costado. Si el Ejecutivo Nacional adelantando las elecciones generó para algunos alguna modificación o salto a los preceptos constitucionales, será problema del Ejecutivo pero el pueblo no puede decir la Constitución no existe y estos diputados ya no están. Si no tendrán que haber renunciado a todos los diputados, porque alguien los votó a esos diputados y los votó las mismas personas que ahora dijeron que a partir del 10 de diciembre quieren mayor control del Ejecutivo. Pero guarda que la gente no votó por una ley de radiodifusión, porque no estuvo el 28 de junio en la discusión de la ley de radiodifusión, Como tampoco estuvo en discusión el, el, el 28 de junio otros temas que tienen que ver con la cuestión de la familia, con las cuestiones de género, con un montón de cosas que dicen, ah, ahora nos votaron nosotros nosotros, el pueblo quiere que ¿Sí? votemos esto. No, eso es mentira. Eso es arrogarse una facultad que el pueblo no les ha dado. El pueblo el 28 de junio dijo, basta de confrontación, queremos diálogo, Queremos un país previsible y serio. Queremos que el campo produzca, que el campo trabaje, genere puestos de trabajo y que en la Argentina todos podamos tener un puesto de trabajo. Y como estamos caminando en este momento, creemos que no es acertado. Pero no se le dijo al gobierno, renuncie y váyase a su casa. Claro. Sí, Entiendo estamos entendiendo. Esto acabó el programa. Tuvieron te muchos temas para hablar. <risa> Pero disculpa. No, no, no, te vamos te vamos a comprometer para otro para otro programa para seguir este para seguir charlando porque bueno, hay muchos temas que son uh -huh. interesantes y que me parece que es importante eh, que la gente también los conozca, ¿no? Con gusto, con gusto. Bueno, Paulita, bueno, el despedimos. primer día, este, este es el ocaso del primer día. Exacto. Este, y vendrá otro primer día, el viernes que viene. El viernes que viene, los esperamos a nuestros oyentes. Bueno, buen fin de semana para todos, linda semana. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Chau, chau. El primer día.